¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Bien. Alberto, ¿quieren tomar vino bueno y barato la fuchad? ¿Cómo es esto? Bueno, no nosotros solamente. ¿Eh? Propusimos al Banco de la Pampa una promoción en la en los vinos de origen pampeano uh -huh. para hacerlos, por un lado, más competitivo respecto de los que, bueno, son los más... Eh, que llegan más y más tomados acá en la provincia que son los mendocinos. Queremos darle un impulso de esa manera en la competitividad frente a los vinos mendocinos y aparte promover una industria que es muy promisoria en La Pampa. Claro. eh y ¿Esto ya se lo hicieron de forma formal? Digo, ¿le mandaron una nota? Eh, a No se llevó en mano, se habló con la gente en principio y tenemos eh, ya conocimiento que pasó a a la presidencia del Banco de la Pampa. Así ah. que esperamos que, que sea acogido favorablemente. ¿no? Claro, claro que, que, que se incluya los vinos pampeanos como estas promociones que tiene el Banco de la Pampa. Claro, eh, con es lo, que, de... claro. lo que solicitamos, sí. Claro. Sí. sí. Teniendo en cuenta de que, bueno, gran parte de, de los vinos mendocinos eh, se hacen con agua que nos correspondería a nosotros, dado ah. que son regados con agua de atuel sobre todo los... Los del sur de de la provincia de Mendoza y así informalmente han podido hablar con alguna autoridad digo eh, es viable sí, el yo pedido no yo no personalmente porque mm. en este momento estoy guardando he sido operado de la cadera, pero ah. el vicepresidente Héctor Gómez se entrevistó con las autoridades de ronco de la pampa, por eso digo que fue mm. llevado de manera personal el pedido. Claro, bien. Alberto, aprovecho y le, le consulto. Eh, hace unos pocos días, bueno, Alberto Fernández acá incluso, en la provincia de La Pampa anunció que va a laudar a favor de la provincia de La Pampa y las otras eh, tres provincias eh que venían oponiéndose a la construcción de portezuelo del Viento sin el estudio de impacto ambiental. Eh, ¿Cómo cómo vivió eh, esa situación? Bueno, la, la fundación ya sacó un, hace, un, la semana pasada me ¿Sí? parece una nota en, en los medios de difusión de, de, de la cadera Pampa. Eh, por un lado lo vemos de una manera muy favorable, eso era algo que la Fundación hace ya varios años, cuando recién empezaba a sonar en la posibilidad de la construcción de portezuelo del viento, eh, recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando un estudio de impacto ambiental, porque el que había realizado Mendoza era muy lejos de ser eh, satisfactorio para La Pampa porque había sido hecho solamente sobre territorio mendocino sin tener en cuenta de que el, los ríos funcionan en función de una cuenca y que el río Grande, donde se hace el, se iba a hacer portesuelo, eh, pertenece a la cuenca del Colorado, o sea que lo que podía pasar en, sobre el río Grande iba a afectar también el río Colorado. Y bueno, después pasaron tiempo la corte la, la provincia también recurrió a la Corte, la Asamblea de los Ríos, mm. nunca hubo respuesta, este, eso es bastante corriente en lo que pasa con cuando, cuando se recurre a la Suprema Corte. Eh, pero hubo una serie de eventos, usted recordará que Macri había fallado a, a, el laudo a favor de Mendoza, sí. y bueno el cuando cambió la, las autoridades gubernamentales en en 2019 eh, hubo una, un cambio en las provincias este y la pampa que había peleado sola eh, por el estudio de impacto ambiental eh, fue secundada este, por, y apoyada por las otras provincias condómines salvo obviamente mendoza y bueno ahora este El, el presidente Alberto Fernández anunció la que iba a laudar en favor de la Pampa. Nosotros pensamos, bueno, es un anuncio en torno, es un, un anuncio en un discurso y que para ponernos contentos del todo esperamos ver la, la documentación firmada. Claro. Por un sí. lado eso y por el otro la Pampa era eh, Pampa Noble, la fachada la fundación eh teniendo en cuenta el estado actual de los ríos, realmente que es este calamitoso. Ayer este, hemos leído que la ciudad de Neuquén, una parte muy importante, se quedó sin agua por la bajante del Limay. Todos los ríos están este que son de origen cordillerano están en una mínima parte de su caudal. Entonces consideramos que los estudios que fueron hechos para el, el Tratado del Colorado, que fue el origen de Coirco, eh, ya fueron, fueron hechos hace 50 años por el, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, el estado del río era otro totalmente diferente, tenía el doble del caudal. Así que pensamos que no solo se necesita ese estudio de impacto ambiental, cuyo objetivo es simplemente eh, la construcción de portesuelos del viento, sino un estudio total del, del río, así, algo que reemplace a ese estudio del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts de hace 50 años, que tenga en cuenta el, el estado del río actual y mientras no tengamos el eh, conocimiento de ese estudio y un nuevo tratado del río Colorado, que se congelen todas las obras cualquier obra que se piense hacer sobre el río Colorado, como por ejemplo el trasvase de la Tuel, del Grande a la Tuel, eh, no, no se puedan realizar mientras no haya el estudio. Esa es nuestra posición, o sea, que va más allá del de estudio de impacto ambiental. Claro, la crisis hídrica eh, de los últimos años ha modificado totalmente la cuenca y el caudal sobre todo es, de sí, los ríos. Así sí. es, de, de todos los ríos. y Creo que estamos en una circunstancia de crisis global de de todos los ríos sí. y que la la nación y las provincias que la están sufriendo no lo han tomado en cuenta todavía esto. Claro. Eh y Mendoza está amenazando con irse del Coirco, del Comité de Cuenca, eh, sí, después ya de ese no sí. parte de esa parafernalia y eh, la primera amenaza fue irse del país, no, sí. ¿No recuerda que Cornejo había anunciado sí. la posibilidad de que Mendoza formara una república independiente, así que No, no, hay que llevarse mucho ya. Si, si hay que contestar cada casa claro. que saca Mendoza, este nos volvemos locos. Bien. Eh, Alberto, así que la posición de la fuchada es que habría que hacer un nuevo tratado eh, del así Colorado es, sí. a, a partir de un estudio, como se hizo en hace eh, 40 años. Esa es nuestra posición actual, sí, sí. Claro, bien, bien, bien. Bien, eh, Alberto, eh, nada, queríamos tener eh, la voz suya. Que, en Bueno, mes. muchas gracias por pedir la información. Bueno, eh, que tenga buen día. Gracias, igualmente.